...yo estoy en la ventanilla por algo... ...no me hables, no me preguntes la hora... ...y sí, no me toques las castañas... Y no me toques las castañas... ...pero sobre claro. todo no me digas... ...que tienes que levantarte a hacer pisos... Sí. ...que claro... claro, ¿no? ...entonces los que prefieren ventanilla... ...son otro tipo de personalidad...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 Y, y, y los de atrás que estaban, que había unos de atrás que estaban, que se miraban. Pero es que lo paso muy bien. Creo que tú te acuerdas y ellos también, ¿eh? Moah, no, imagínate, imagínate, <risa> imagínate. Pero tú lo no viste nada. todo, lo puedes describir y ellos sufrieron las consecuencias. Claro, yo la próxima sí, vez sí. me sentaré delante, que además es donde se oye menos el ruido del motor y, eh, bueno, pues eh, bajas antes del avión también. Lo que, eh, lo que pasa es que los que van en la cola...